Bueno, aquí, hola, aquí Jairo, yo, yo no dejo llegar a Cecilia. <ríe> Llegó hace unas horas de su viaje y antes del viaje le, le llamé para hacer una pregunta y ella toda juiciosa me la contesta ahorita. ¿Qué más, Ceci? ¿Cómo te fue en tus vacaciones? que Fuera del impasse, Jairito, de no está la clase muy rico, muy bien, un paraíso chiquito, este muy sabroso, gracias a Dios. Imagínate que uno de los estudiantes del curso... Estaba a una hora donde tú estabas. Sí, ay, no me digas. Y me escribió un correo, Jairo, ¿pero qué pasa? ¿Qué falta de iniciativa? ¿Qué falta de confianza? Me hubieran dicho, yo hubiera ido y recogía a Cecilia y, ah. y la íbamos y a mi apartamento y hacíamos las clases de allá. Ay, hola, fíjate lo que es no saber, ¿no? Es, es, es Ángela, Ángela sí. que vive en Barranquilla y no caímos y no en cuenta. ¿Eh? Sí. para la próxima sí, sí, otra vez, sí, porque también de todas maneras eh, fíjate que el, el, el presidente ahí de, de este conjunto entró a, a conectarse cuando me vio con micrófono y todo eh, hay salitas externas se salió para dejarme que yo tuviera toda, todo el sonido y todas las cosas, me pareció muy lindo de su parte, sí mm. pero no, se, tú movías allá la diapositiva y enseguida que se me caía a mí el sistema Ah, es okay. mi computador, ¿no? Sí señor. Ah, okay, okay. Bueno Ceci, eh, aprovechando es que es que hoy hoy libere un podcast en, en Siendo Próspero. Uh -huh. A raíz de, de una lectura que hice de un libro, bueno, después tú tendrás oportunidad de leerlo. Te resumo, en esencia lo que yo hablaba en el podcast era del multinivel, que si funcionaba o no el multinivel. Y me puse a pensar desde el punto de vista astrológico, si hay alguna eh, perfil que uno puede identificar para tener claro qué personas pueden eh, tener un mayor desarrollo en este tipo de esquemas de negocios eh, con Diego hablé por la tarde y él me alcanzó a decir pues que alguna relación de casa 7, 8 y 2 ¿no? pero, pero la verdad no hablamos mucho sino fue algo así muy muy superficial y fue cuando te llamé y tú ahorita amablemente me, me vuelves la llamada Sí señor A ver, en lo que tuve una hora, diez minutos para reflexionar el tema, <risa> entonces en lo que yo tengo conocimiento, este multinivel, que persigue? Eh, sueños y metas, llegar a, a ir subiendo a, para ocupar cargos destacados, pero qué apreciación he tenido, pues he observado, Si tú no trabajas y si no ayudas a los demás abajo, no vas a ganar. Entonces esto se vuelve una solidaridad, se vuelve una gran familia. Y la idea es alcanzar una meta, un puesto e ir ascendiendo. Sí. Por lo que, digamos en astrología, ir ascendiendo y llegar a ocupar puestos donde yo de protección está la casa 11. Y hay que tener en cuenta que la casa 11 contiene dinero, es el dinero ganado por la profesión, mirándolo a través de casas derivadas. Si la 10 es la profesión, la 11 eh, sería el dinero ganado por la profesión, porque en todos los sectores de la carta de dinero, En la uh -huh. dos es simplemente cómo manejas tu dinero, qué haces, lo inviertes, tienes eh, tus posiciones, qué haces con ellas Con, los, el, con el dinero que obtienes a través de las otras casas ¿sí? Exactamente, ah, okay. qué es la casa quinta Entonces ahí eh, tengo una, unos muy conocidos y les sé eh, todas las vueltas que hacen para manejar su multinivel Entonces, ellos. ¿Tienes sí, empresas conocidas? O sea, personas conocidas per tuyas. Sí, personas okay. conocidas que estoy muy empapada de los movimientos eh, que hacen. Es más, a uno de ellos eh, toma muy en cuenta todas las insinuaciones astrológicas, ¿ya? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Primero, se capacitan, ¿cierto? Luego, se capacitan para luego, cuando ya están en puestos eh, mayores, capacitar. Entonces, esta persona tiene trígonos muy bonitos de Casa Quinta. Uh -huh, que este, es la casa de la este, enseñanza. enseñanza este multinivel eh, de ellos es, es extranjero sí. está muy bien conectado con casa 9 uh -huh. o sea casa 5 con casa 9 exactamente, ahí estamos viendo eh, de, de cuál es la capacitación tanto la da él como la recibe también de parte de personas que están conectadas con el exterior ¿Y cuál es la idea? lo llamé tan pronto llegué, les dije, dime una idea. Yo no no te quiero insinuar, sino dime tú qué persigue, qué objetivos persigue el multinivel. Entonces me dijo eso es una es una solidaridad. Es, eh, es con, estamos tras de un sueño Enseguida yo conecté con Casa 11 Y yo eh. había estado pensando Astrológicamente eso no eh. Mientras que eh, Una persona En un puesto normal Trabaja para enriquecer a esa empresa Aquí todos trabajamos Para que todos tengamos lo mejor Y si yo no ayudo a los que están más abajo Eso es muy acuariano, fíjate, casa once, cierto. Si uh -huh. yo no ayudo a los que están en la base, que están más abajo, pues eh, yo tampoco voy a ganar porque ellos hacen que yo produzca. Entonces es un engranaje total eh, muy solidario, muy equitativo, muy okay. equitativo. Interesante, eh, o sea, o sea, sería buscar una relación de casas once. Dependiendo y... si el multinivel en este caso te estoy hablando con conocimiento de causa, que es del extranjero, ¿no? Sí. Entonces, casa quinta, ¿por qué? No solamente la capacitación Ellos eh, invierten X cantidad de pesos Acuérdate que inversiones de riesgo eh, están en la casa quinta uh -huh. en La bolsa como tal, eh, aunque las particiones lo que dan los bancos es casa ocho Para yo llegar allí he debido invertir a hacer algo de riesgo Y eso está en casa quinta, juego, juego de azar cierto uh -huh. Entonces invierto algo con la pretensión de obtener rendimientos mayores. Y esa, ese es dinero obtenido así a través de Casa Quinta. Compro un lote de carros, lo, eh, que se lo compré a una aseguradora Casa 8, los renuevo, los pongo bonitos y esos carritos después me van a producir un dinero. Pero ¿cómo me conocen a mí para llegar a comprarme ese carro? porque ya me recomienda fulanito que me recomienda sutanito donde encontramos las recomendaciones casa 11 ok, perfecto Entonces, sí, aquí, aquí lo que yo veo es que toca jugar con con los con el inventario natal y, y de acuerdo a las fortalezas eh, ajustarlo al, al, al negocio como tal, o sea no no podemos generalizar que solo 11 o cinco no no no Exacto. no para no, no. nada toca no. siempre mirar la persona porque todas las casas son productoras de dinero o sea sí, también o también lo, algo que pensé hoy a raíz de esa reflexión también fue que uno se puede acercar al a la misma actividad al mismo negocio desde la mejor casa que tenga por supuesto no, ¿no es cierto o sea, eh, en, algo, okay. en alguna oportunidad eh, una persona que me enseñó eh, me entró me introdujo pues a este sistema me dijo, oye, te voy a sacar de casa quinta este de este sistema de de, de...? de GR, sí, de astrología. Te, voy a, ah, okay. sí okay. te voy a sacar de la casa quinta como, como de aprendizaje te voy a pasar a la casa siete entonces le dije pero pues que son socios, son compromisos dijo, pero tú eres mi buena amiga y te voy a ver desde la casa siete para que la relación que tenemos siga desde ese ángulo de casa siete amistad, okay. fíjate que ya no había sociedad No teníamos absolutamente ningún compromiso, pero me quería ver como su amiga para que la relación le siguiera funcionando. tenía una casa quinta muy muy dañada no esta persona muy muy golpeada, pues okay. entonces eh, es eh, pero eso eso toca también Jairito eh, grabarlo en la, en la mente desde qué sector estoy yo actuando desde qué fortaleza tú lo dijiste ahorita cierto Super. desde desde qué oportunidad porque acuérdate que las las fortalezas y las debilidades las dan los los el estado cósmico de los planetas y las oportunidades y las amenazas las encontramos es en las casas las oportunidades ok, perfecto otra uh -huh. reflexión cortica que ya, ya es hora de descansar eh, loterías y azar casa quinta casa quinta juegos de azar esos sí están muy definidos okay. hay una dinámica muy interesante mira tú inviertes platica de tu bolsillo casa dos. Uh -huh. vas y la inviertes casa quinta en, en juego y azar y a dónde te llega el, el, la reproducción de esto Los, el dinero de nosotros, casa 8 no sé si es que te voy a compartir una cosa muy interesante es que todo va muy de la mano pues no lo voy a hacer aquí en el podcast pero va pero muy de la mano de lo que hemos visto uh -huh. en el curso de revolución solar con el ejemplo mío Yo este año mi sol está en, en casa quinta de Revolución Solar uh -huh. y, y después te comparto extra micrófono lo que me pasó esta semana ah, bueno. Con, con, con todos esto y todo se unió y surge hoy que, que, que me ve por hacer ese tema del, del, del podcast del multinivel Entonces eh, me da mucha risa por por, por la cantidad de... Sincronías o como dices tú, mensajitos Sí, exacto, son mensajitos y fíjate que un tema tan diferente de multinivel y lo estamos trabajando mm. a través de la astrología porque cualquier tema que quieras tú enfocarlo, podemos trabajar a través de la astrología Ok, bueno Yo, Ceci eh, Antes de que me despidas tal vez alguna vez te conté que tuve aquí a un presidente de una multinacional ha sido presidente ya de dos multinacionales Y me dijo, bueno, ¿y qué me puedes decir a través de la carta? Le dije, de lo que quieras preguntar, lo que tú. Le ¿puedo preguntarte por mi perro? Claro, por tu perro, tu mascota. Y por cada uno de mis hijos le dije, claro, aquí los detallamos a cada uno. Se fue absolutamente sorprendido de que en mil preguntas que formuló fueron respondidas. Oye, eso sí me queda. ¿Cuántos hijos tenía? Eh, dos hijitas. Yo no puedo identificar acá, hijos. ¿eh, Mira, Jairito, si tú miras mi carta, como la gente, yo soy voz populi, ¿no? Están. Tus, están ¿tus está, ¿Tres hijos? Sí, están Urano. Perdón, Urano, Marte y Saturno en conjunción. Pero, pero. Eh, pero ya, pero, un Urano bueno. identifica al que está trabajando en sistemas. Uh -huh. eh, Marte identifica a la cirujana. y Saturno que tiene que ver con valores identifica a, a la hija chiquita que es finanzas y relaciones internacionales que lo une a las relaciones internacionales que Plutón llega a la casa quinta en Trígono Ajá. entonces fíjate que en un solo aspecto de Marte en conjunción con quien está te puedo definir los tres hijos con sus respectivas carreras. ¿Y Marte regente de cinco? Marte, sí, Marte no. regente de en el caso mío es Marte regente de cinco conjunción Urano, conjunción Saturno Okay. Oye, ¿y número de hijos también se puede ver? Uno... Eh, no, no, es, si es yo, como más. Sí si se puede, sí si se podría ver por la cantidad de aspectos. ¿Cuántos aspectos tienes en, en, en tu casa quinta? ¿Cuántos hijos podrías tener? Pero hoy en día tú sabes que ese tema eh, se, se, se cuida a la gente, ya no... Ya <risa> ya todo, ¿no? Pero por supuesto... Pues... Bueno, ese... eso es tema para investigar, yo todavía no estoy muy convencido pero bueno, bueno pero venga, es que por eso te decía que tú y yo hacemos un buen equipo porque es que a mí me toca es convencerte Jairo entonces me toca sacar toda la, la, la mejor eh, labia pues y, y no solamente labia sino seguridad en lo que te estoy argumentos. diciendo argumentos exactamente, ¿por qué? porque si tú me dijeras sí señora, sí señora, no sería lindo lo que estamos haciendo ok Okay. Bueno, Ceci, o sea, sí, piel canela, llegó, ¿no? Todo oh, sí, estoy doradita. Me estaba diciendo a mi esposo que llegué muy linda. Ay, qué rico. Qué rico. <risa> Entonces, es. sí, señor, sí, estoy doradita, lo más bonita. Bueno, sí, sí no, pues te agradezco, la verdad. Me, me place irte, irte nuevamente por estos lares y ya con una conexión más estable para continuar con el curso. Bueno, señor. Entonces, okay, un abracito gracias. y que descanses, ¿bueno? Lo mismo, Jairito, que estés muy bien. Chao. Chao. Chao.